A todos los que están escuchando Hoy arrancamos un poquitito más tarde Venimos con la fiaca, nos tomamos dos semanitas de, de descanso Una, bueno, una Dos, en el, en una pusimos música y no estuvimos acá Dos semanitas tuvimos de descanso y, y volvimos, bueno, con la botica Para metalear un poco Bueno, buenas noches, queridos oyentes Acá estamos ya de vuelta con la botica Así que, bueno, en el 20 que era más fuerte de de los músicos acá vamos a ver de metal, rock, algunos de los músicos que están atraídos uno de los de los músicos que y como siempre, apoyo moral y técnico el eh, Seco Y también contamos con la presencia del juicio De la princesa del metal Que enseguida va a estar haciendo alguna declaración Encerca de bandas que le gustan Bueno, vamos a empezar a calentar sí, Estamos estamos todavía medio frío ¿no? con El garguero todavía está frío Después de dos semanitas Así que bueno, vamos a arrancar con música Para calentar un poco Vamos Ah, sí, acá hay un temita para un amigo que está ahí en la Bulash, Córdoba, perdido en el campo, me pidió escuchar Robo un Auto. robo un auto que mazo de hermética sobre todo para alguien que está ahí en la ruta La Bulash ahí ruta 7 sí un pueblito muy pequeño siempre paso cuando qué lindo me dirijo hacia el oeste eh, ahí claro ruta 7 camino a Mendoza ahí así que aprovecho para mandarle un saludo a todos mis amigos hermanos cuyanos que estuve visitando la semana pasada el Sol calentito de no como acá que no. De Mendoza. No, no sol, lado, es sol. es distinto, pega de otra manera, el aire más. No, ni como el sur tampoco. ¿Y el sur cómo estaba? Ay, no, me regaló una nevada muy triste, la verdad. Yo llegué para cuando ya había nevado, ¿viste? Pero el frío, el frío nunca nunca ah, se va. alcanzó para hacer una guerrita de nieve o algún No. ¿Muñequito de nieve? No, nada. No, porque salió el sol y se derritió todo. La verdad que no se, no se portó muy bien conmigo, resulta. ¿Berizo? ¿Berizo? Frío, la gente que está acá. Que <ríe> frío, húmedo, <ríe> re frío, húmedo. La escarcha de loco. Sí, está bien loco de la loca, verdad, invierno, invierno. Está bueno. es lo que mata. No, hombre, no, no. Estuvo seco, estuvo bien frío, frío y seco. Bien para los borreos que disfrutaban sus vacaciones. O no, niña. Estuvo bueno. Viendo obras de títeres, de teatro Esas cosas que Tú siempre te, te si pasan Al niño lo habrán pasado Los que salieron lo habrán pasado bien. Acá la princesa del metal dice Que sí, con una sonrisa es Una maquiavélica sonrisa, no le me permite mentir <risa> Bueno eh, eh, Vamos a comentar Una fechita que se va a realizar El 18 de agosto Vamos eh, Acá me pasaron un, un volante, un, un amigo que va a estar tocando en Quilmes y probablemente la semana que viene vamos a, le vamos a tener acá invitado eh, la banda Fibroma, que se va a estar presentando junto a Climatic Terra, Harmonia, eh, Omens of Plague y Cloud of Shadows, eh, Nube de bueno, Climato, Sombra sería. Climatic ya ha pasado por acá. Sí, Climatic. Eh, Pero no ha pasado no, de las otras. invitado Bueno, parece que vamos a tener invitado A los chicos de Fibroma Excelente. Que ayer estuve charlando Ahí con, con uno de los pibes Que es compañero mío Y, y bueno, quedó invitado Lo, le, le reitero Y le, le reitero El compromiso aquí al aire Así que esperemos contar con ellos la, la semana que viene si nos cuentan un poco lo que hacen nos van a pasar el demo que han grabado y bueno charlamos un poco acerca de la música y lo que ellos hacen y, y bueno y promocionamos un poco este festival que se va a llevar a cabo el 18 de agosto a las 18 horas en Quilmes eh, así que bueno vamos a buenísimo, buenísimo. el sur siempre tiene las mejores momentos, si sí, eso también hemos hablado un poco de dónde se concentran las movidas Ahí quilmes eh, para el lado del sur y, sí, y bueno sí. morón para el oeste de, de buenos aires claro. así que esperemos que se extienda la peste metálica hasta hasta la ciudad de lares contagiosa la ciudad de la plata la ciudad de las diagonales y el metal ¿no? y las plazas y las plazas redondas bueno eh, también para seguir desperezándo Hoy, primero de agosto y no había que amanecer con un, un trayecto de caña con ruda porque es el día de la madre tierra, sí, madre tierra. Sí. Eh, tenemos un temita preparado eh, por esta cuestión es el todo el mes eh, las, las comunidades andinas sobre todo festejan el mes de agosto como el, como el mes de la madre tierra la pachamama así que enegu vamos a vamos a homenajear a nuestra madre tierra, la madre de todos nosotros eh, con un temita ahí preparado. Pero ahora nos vamos al carajo y vamos a escuchar eh, la banda alemana Sodom. Estaba para dejarlo. <risa> sí, bueno, terminamos pisando el tema de Excelsis. Eh, bueno, el tema se llama Dragon Slayer. Es un disco que se llama The Court of Coppigan o algo así. Ya lo tenemos que entero. Si, yo no lo conocíamos, empezó y lo dejamos. Este. Sí, viste. Dije, lo dejamos, lo pasamos. Es muy, de esta banda, para lo, lo, lo que a mí particularmente me gusta y es llamativo, es la voz. El, el vocalista tiene una voz... Este, fuera de lo común, digamos, sí podría, pero medio... Volvemos al tema de que nos hacen falta vocalistas Exactamente, sí, faltan vocalistas Bueno, esta banda yo la conocí, después me bajé el disco mucho después Pero la conocí porque me acuerdo hace muchos años compré el, un disco de Iron Savior De una banda en la que, que hemos pasado, que hemos que esa pasado banda, sí. es una banda alemana en la que participó Kai Hansen El guitarrista de Halloween y de Gamma Ray Eh, y al final del disco Tiene un bonus track Que es eh, este tema Justo el que estamos escuchando que, que es porque Esta banda Excelsis ganó un concurso No sé qué, entonces una forma de promocionarla Era mandar un tema En el disco de Iron Savior Que bueno, se suponía una, es una banda Que tiene más trayectoria bueno, más gancho a través de que había, Estaba que tocando Kai sí, Hansen claro. O estaba también el teclista de, de Green Guardian. Entonces, bueno, Sí, como hacen las bandas teloneras todo el tiempo. Claro, entonces bueno, estaba bueno de esa manera. De hecho, yo me enganché, digamos, con esta banda a partir de este temita que estaba ahí colgadito en ese disco que está bastante bueno, es el disco se llama el de Iron Savior se llama Unification, un disco así trash este sí, medio speed metal así onda Halloween, pero con otra algo. Sí, los compilados siempre te muestran temitas nuevas ¿eh? Hay una página que se llama Metal Argentum Que la pueden buscar ahí si quieren Que hacen unos compilados sobre estilos musicales Que es excelente ¿no? uh -huh. sí. Bueno, así que Esa es la historia de este disco y estaba bueno, Ya lo pasaremos ¿no? ya lo pasaremos Y ya pasaremos por ahí otro temita de, de este disco Y así le prestamos mayor atención A este vocalista Que en este momento no sé cómo se llama Ni me acuerdo Eh, pero es muy muy bueno. Eh, como decíamos, primero de agosto día de la Madre Tierra, mirá, miralo de la Pacha, de la Pachamama, miralo metalero Pachamama. <risa> Ahí está. No, bueno, esta cuestión eh, parafraseando eh, un tema muy conocido, probablemente lo conozcan, este que dice que la Madre Tierra y el Padre Sol ...pareciera más coherente adorarlos nuevamente... ...que el engaño santurrón de los muertos vivos... ...por, digamos, por las, las religiones estas que impuestas desde Europa... ...y de, de digamos, nada tienen que ver con nosotros... ...y, y a, a, qué sé yo, por lo menos, a nivel personal... ...para mí, tanto daño han hecho a la humanidad... ...tanto ha cantado sí, el metal también eh, en acerca, acerca de, de las religiones y sí. el cristianismo en particular. Sin igual. ofender a nadie, pues... igual ahí algunas partes de metal que le canta la esta también, claro. <risa> sí, el metal claro, tiene todo. Sí, sí, para, sea, para, para, a todo, mente, gusto, todo lo gusto Pero bueno, este, <risa> así que bueno, vamos a escuchar un temita que se llama Madre Tierra y justamente eh, ahí en el poniéndole la voz a ese tema, El Príncipe de las Tinieblas, eh, conocido, bueno, conocido como El Príncipe de las Tinieblas, sí. el, el señor el señor, claro, el señor Come Murciélago, señor Ozzy Osbourne, del disco Blizzard of Oz, el primer disco solista después de la separación de Black Sabbath, discaso excelente, y ahí con la presencia en la guitarra del gran Randy Robbins. Así que vamos a escuchar el tema Mother Earth. miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6 para para para 106.3 de Onio Cortinita oh, que echamos hoy ¿eh? Estamos con unas cortinas Yo me quedo escuchando las cortinas ¿eh? Espectaculares ahí sí, Escuchando Wattori, Wattori nunca te no, muy bueno. Y además tiene eso viste que te permite hablar Con el estilo de música De tocar que tienen ellos que están... Ellos o él casi Bueno, sí casi No que... sé, debe, depende del disco sí. Bueno, este es del Hammerheart ni me acuerdo de qué año es, pero este disco es muy bueno. Me parece que... que no me acuerdo. <risa> este Pero es muy bueno, todo el disco este es muy bueno. Bueno, Battery tiene ese sonido así cuadrado, pero que te... Sí, justo te hablaba que es como el minimalismo en el arte plástico, ¿no? Que... Los instrumentos ni van, ni nada tiene un, un protagonismo en la música Black, digamos uh -huh. Es como que es todo muy calmado y hacen una unidad entre todas las cosas pero... mira que concepto que acá, yo no, te me quedé pensando. Pensando. No, no lo inventé yo algo. No, no, bien, pero... Sí, pero lo mezclaste, con el metal me quedé pensando pues bien, ¿qué, qué concepto, aquí la, la voz me la destaco ¿no? sí. Para mí sí, es, es muy particular bueno, a borde de la voz black del loco general pero así la ver. Sí. Aclaramos el minimalismo para quien no sabe es como la economía de los recursos, o usar las cosas ahí con un no con grandes solos ni cosa. Lo contrario a Wim Wasting para o sea, hablando en criollo, ¿no? Lo a... viene el mini, lo el mínimo. Contrario al de que tiene tantos solos y la voz que rica, todo te llama la atención así, claro. lo contrario. Así que, sí, este, sí, tiene esa cosa así ese sonido oscuro, pero simple, digamos, que hay cosas que son mucho más rebuscadas, y, pero sí, muy muy, muy llevadero, batería, a mí ponerle este disco me parece excelente. Eh, muy recomendable, lo recomendaré, no, como... me mató con la definición del minimalismo. ¿eh? Con como la comparación. Estamos estamos subiendo wow. en, estamos con un nivel de Muy alto, ¿viste? es una cosa, solo para entendidos, este, este programa debería tomarse ¿no? Solo eh, para entendidos. Si te, sin en embargo, caemos en botica de <risas> Yo una, unas cuantas veces he quedado tendido, te Claro, con, con nuestro nivel. Solo para atendidos. Bueno, ese chiste también muy bueno. Por supuesto solo para atender, Nunca, nunca claro. falta, no. Nunca falta, ¿no? Bueno. no pueden faltar y menos en este regreso triunfal al arco de triunfo cuando ahí en París ¿no? estamos hablando bueno bajando un poco a la tierra y acá ya un poco más eh, calentitos y más frescos también nuestros nuestros cuerpos y nuestras mentes vamos a vamos a escuchar un tema bueno de un disco que a mí me encanta y que lo hemos pasado varias veces que es El Mundo Guanaco el primer disco de Almofuerte vamos a pasar el tema que ya habíamos anticipado un poco de Eh, para quien supo entender aquella frase de, con antelación eh, citada acerca de la madre tierra y el padre sol así que vamos a escuchar eh, Sentir Indiano de eh, Alma Ahí está Feliz día Pacha marillo para el que sin yo quiere sentir orgun sonativo el mariche es la maldición de hita lo ha dicho el Guarillo, del dios blanco el terrorismo saltará su Cristo have tira padre sol y de odio ni señor parece Adorarlos nuevamente El engaño santurrón De los muertos vivos Este rumbo destructivo Volvido al castigo Sentimiento indiano Orgullo nativo Han parido este canto En el corazón mío Exaltar tu origen Aborigenza Sabreu què és una de les raças que hem Nos seguimos aquí en la botica de satán en radio nauta fm 106.3 les recordamos las vías para comunicarse se pueden comunicar al, al teléfono teléfono satánico 512 16 eh, al correo eh, botica de satán gmail.com también se pueden comunicar con nosotros a través de facebook nos agregan o ponen sus comentarios ya sabemos eso me gusta asistiré Y toques también pueden ser Y eh, nos pueden escuchar por internet A través de Radionautafm.wordpress.com Y también se pueden meter al blog de la radio Que es Radionauta Ponen Radionauta ahí en el Google Y creo que es la primera opción que les aparece Se meten ahí Pueden escuchar los programas Emitidos con antelación Y también pueden ver La programación de la radio, por ejemplo Así que también aprovechamos para mandarle un saludo Eh, de forma cabalística a las chicas de, con los tacones de punta Que emiten su programa los martes a las 17 horas Así es, ayer mismo los estuve, las estuve operando More, El doctor, el doctor El doctor que, que operaba los tacones Bueno, pasó Sentir Indiano Temazo del primer disco de Alma Fuerte Creo yo el mejor disco de Alma Fuerte eh, sí, no, a no. no, yo no dije nada, Es el mejor, es el mejor disco se abstiene, se abstiene, ¿También? Te te absteneo. Coso no, como en las elecciones. <risa> no voy a votar. No voy a votar directamente. Bueno, eh, sostengo entonces mi voto que creo que ganó ganó el Mundo Guanaco por 2 a 0. Y bueno, temazo de, de coso de, de, del del disco Mundo Guanaco. Mm una gran formación también ahí bueno, obviamente está no Marcelo y Claudio Cardachi, el batero, el batero. Me acuerdo que cuando escuchamos ese disco, me voló la mente. Metía doble bombo, así no para de meter doble bombo. Así que bueno, estamos aquí eh, vamos a promocionar como siempre el ciclo de cine horizontal que se va a emitir hoy día esta noche aquí en el Olga Vázquez en la calle 60. Eh, entre 10 y 11 Como van a estar veces nunca nos fallan nunca nos fallan, es buenas películas y siempre las hemos visto por eso nunca vamos al ciclo de Sinalizadas sí, si es cierto, pero bueno qué sé yo, para gente que no conoce todas las películas que pasaron la verdad que se las recomiendo si no, sí, si las, no que han, las han visto las que han pasado todas, hemos ¿todas? Estado... pareciera que lo hubiéramos armado yo un par y por... no me la pasaron pedí Rambo 1 y no me la pasaron Rambo, guay <risa> <Rambo, wow. risa> No, la verdad, las película están muy buenas. Está buena. Y ahora, eh, hoy se va a pasar la película Hierro 3. Una película dramática japonesa, no, coreana. Coreana, el director Kim Ki-duk. Aquel director que dirigió, valga la redundancia, ¿no? Eh, la película Primavera, Otoño, Invierno, otra vez Primavera, ¿eh? por ejemplo. Una película que está buenísima, tiene una fotografía... Sí. Impresionante, impresionante. Apta para ver en cine. No sé, no, ni me acuerdo de qué año es, pero yo la vi en cine hace muchos años en Mendoza. Hace varios años. Sí, cuatro o cinco años. Sí, que esas películas nunca las llevo a ver en cine. Bueno. No están muy promocionadas tampoco. Y no, yo la veía... Así que un saludo para la, el cine universidad de Mendoza que pasaba esas películas. Sí, porque en, en, en cine... Bueno, no sé acá qué cine hay copado, así que pase... No, acá el cine es comercial y se quieres algo, ver algo diferente, Lardo Rocha. Sí, claro, el de, el de verdad, el Lardo y, sí pasa bueno, claro, les... y después acá. Creo que es claro. Sí, son lo, las únicas pantallas del palo, diríamos, porque si no eh, te vas a ir a ver Batman claro, bajo Batman. el riesgo de que <risas> bajo el riesgo de que recibas un balazo. Mira, mira cómo mira esto Yankee, las cosas que les que les pasan. Esta vez no fue ni un islámico sí, ni no, Ni un negro ni un latino y esta vez como como muchas de las como otras tantas veces. Tantas veces que está pasando, la, no, pasa? lo más triste que lo, lo, todo el mundo lo ve como si el tipo estuviera loco, no lo ve como un asesino, ¿no? Un extremista, o que yo, si hubiera sido un un árabe. Je, ah, mamá. Si Así la sociedad más, si toda, fuera... esa sociedad está loca una persona de color, está ¿sí? Igual que era transparente no, era de color, tenía ¿no? color, le quita. blanquito, era no, blanquito rosacelete bueno, y todo. El invisible no era. Pero esa sociedad está bastante loca, ¿no? Ahí están Gran los giantis. La parte de esa sociedad está tan loca sí. y un desastre. ¿no? como la nuestra que está rezana. <risa> <desastre. risa> este, sí, pero por lo menos nos pasan no pasan esa, esa esas bueno, cosas que es si producto de, lo... de imagínate el tipo fue a comprar del sí. El fierro ahí al almacén de la esquina De darme un saché de leche y un una AK-47 claro. eh, No, no es solo el arma Tenía un el... con antibalas, una bomba de humo Todo tipo ¿no? Ah, iba preparadito tenía Armado hasta los dientes <risa> Mirá vos Bueno, yo mucho no he la noticia Pero realmente No, calofrens. bueno, tampoco liberan mucho Lees crónica y te inventan Que no sé, fueron payasos Y dispararon en el, en el cine Así que bueno, están los Yankees está bueno, ahí hacían otra película más Claro Yo no la vi a Batman La viste vos, la última Todos que van a hacer negocio ¿Quién es el malo de esta Batman? Bane ¿Quién es? Si no el cómic Bernie, ¿cómo Bernie es? El dinosaurio Violeta B-A-N-E Bane, Sí, es uno que tiene una máscara de gas Sí, tiene una máscara de metal Ah, bueno Mucha cultura historietística Acá por lo menos No hay ¿Vos, Sí, vos yo leía muchas historietas Sí, maturucito. alguna Porque me gustaban los dibujos cuando era chico Pero tampoco, no es que soy fanático Así que bueno eh, Están dando... Promocionamos Batman también <risa> Está en todos todo los cines Seguros, cines comerciales Bueno, ahora vamos Cambiamos rotundamente de tema Vamos a escuchar eh, Judas Sí, te, habíamos dicho que íbamos a pasar un tema de Judas, todos los programas. No, sí, no. olvidamos después, Dijimos que íbamos a pasar Painkiller. ¿no? Pain ¿sí? bueno. tema del sí. álbum. No, este está... no, no lo mm. cumple, pero bueno, está. Pero bueno. Es lo que hay. es. Lo que hay. Ahora vamos a estamos entrando en la segunda parte del programa que más o menos lo dividimos en no sé, primero ahorita tiramos temitas más heavy metal, hard rock, alguno que otro rock and roll y ya la segunda hora nos vamos un poquito los, nos ponemos más extremos, más extremo, pasamos algo de Miranda de, de Cheyen Bien dulos. Bien, esas esa cosas que, que nos gusta a todos. Y, y bueno, ahora el señor Nicolás va a presentar una bandita francesa. La otra vez estuvimos por Lituania, por ahí siempre nos vamos para ahí unos países raros y ahora a eh, Francia. Sí, no diría que es muy rara Francia, No, pero, pero en el pero en el ambiente del metal no es no, una no, Francia no, la verdad que no toca mucho es que el metal preso también cuando encontré la banda. Me llamó mucho la atención y no es igual que es... No es heavy metal, es hardcore metal, así una mezcla medio rara. Que son de Marsella, se formaron en 1999. Uh -huh. Sí, yo sí me preguntás, banda francesa de metal creo que no... No sé si conozco alguna. No, no ninguna, ninguna, Me parece que no. No, yo tampoco, esta es la única que conozco, así que... Bueno, bueno así que vamos a escuchar... Eh, teratology Bueno, escuchar eso Y <risa> después vamos a ir una tandita ¿Cantan en francés o en inglés? Cantan en francés Ah, muy bien eso, eso está bueno Y una voz más parecida a la de Archen ¿Y canta una muchacha también? Canta una mujer, sí. Ah, mira vos, todas Francesa Canta una muchacha ¿Y tenés el celular? Eh, no, ahora, ahora te lo busco bueno. primero, primero lo escuchamos después por ahí, no sé, te asustás Dale, listo Sirop de Javel Comme une prise habituelle Asceptique, cela s'en mêle Corot d'en caresse sí.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 en el espacio cibernético radionauta fm.wordpress.com nosotros desatamos vosotras desatáis ellos desatan francesa tan particular, ¿no? Está bueno, está bueno e impresionante lo que canta la, la muchacha. No parecía una muchacha, ¿Es parecía esto, no. oh, muy bueno. No, si Para mujeres, ser lo primero que francés país, que escuché, es muy bueno. Chorus. No, sí yo lo único que he escuchado en francés del metal es de Tool Lemon de de Mega, eh. Muy mal que no canta, la verdad. No, Después canta con una muchacha, pero sí, La ah, puede ser, pues ser sí. No estoy seguro, pero puede ser Este, sí, pero de, de banda francesa no... Ah bien, la primera que escuchamos estaba bueno Estaba muy bueno, estaba muy bueno y, y, y así me experimentaron no, algunas cositas, ¿no? Claro, eso es lo que te decía, que es una banda rara, ¿no? Es que es metal, ¿eh? banda metal extraña Así que bueno, aprobado Francia en esta primera presentación Qué ocurriendo la no hemos hablado nada de las olimpiadas ni vamos a hablar tampoco pero eh, a mí me dicen chanclita en deportes así que no ha sido para nada pero eh. sí, igual te colgas un toque perdón sí, ah sí. hay cosas interesantes sí. como Cosa por, que, ej por ejemplo es... cuál es de tu deporte favorito y el mío es el, la gimnasia artística ah, yo si sí. sí. pudiera volver tiempo atrás bailaría la gimnasia artística <risa> <risa> el quimiotas, tiempo quimiotas y el par de kilos atrás sí. Si hubiera nacido en la Unión Soviética Ahí que te agarran de pendejito Y te y te ponían a no te otra, caba, te digo, ¿eh? Ahí la, los varos Y la, la otra cosa Ahí la barra Y el, el coso ese que con un caballete que Lo que está saltando. bueno que te pasa en otro deporte Que no te lo pasa nunca sí, no, ¿no? Jamás, Fútbol sí. todo el tiempo tan sí, no, importante y sin embargo Hasta que no vienen los Juegos Olímpicos Nadie se entera no, la verdad que sí, esas esas cosas, la, la gimnasia artística, esas cosas te dejan de cara con la... Claro, vos lo mirás decís, loco, ¿cómo haces? Mamá... Yo no, se me cae una moneda y no Boy, la puedo, no no la la puedo le levantar. La palma, no, lo peor son las edades, te enteraste la medalla de oro de natación una chica de 15 años. ¿15 años? Eh? ¿15 años? ¿Y qué, nadó con el vestido? <ríe> muy guay, bueno, muy guay. Bueno. Está muy bueno, guay, se te está contagiando. Qué buen chiste. <ríe> eh. Sí, eh, no, la verdad que he visto poco de las Olimpiadas Pero, ¿y qué, la Argentina? ¿Tenemos alguna medalla? La verdad que no sabría decir no. Todavía no, todavía no acá... Creo que sacamos el mejor vino Sí, medalla de en Bueno, acá no, tenemos Una comunicación con Gonzalo Bonadeo Que nos va a decir cómo está este, Y con Nadia Comaneci Vamos a hablar uh. el, el programa que viene ¿No? tenemos nos eh, está listo para está hablar Todo sobre el deporte Y bueno, pero... No sé, vamos, a, vamos a charlar Quédense enganchados La botica de Satán, el mejor medio para informarse Che, una cosa que me llamó la atención ¿Viste que dice London 2011? ¿No es la misma letra de Judas Priest? Uy, oh, te pusiste muy... No, no, no le di. tanta Parece... bola, pará Fíjate, fíjense fíjense Ajá. Ahora se los tiro a todos los, los que están escuchando La letra que dice London 2012 ¿No es la letra de Judas? Podría ser, ¿eh? No sé, yo vi el intro, viste, y pasaban toda la música, incluso pasaron Sex Pistols, pero Heavy Metal, ah, vos, nada, no, no, teniéndolo yo, a voz y ahí no... Lo nada. único que vi fue a Paul McCartney, que parece una señora, ¿qué le pasa a los ingleses cuando se ponen viejos parecen señoras, ¿no? parece una señora? No sé si se ha hecho un lifting o alguna cosa así, pero lo vi a Paul, Paul McCartney cantando... Ay, hey You, ¿cantó, no? Sí, Hey You, cantó. Y bueno, cantó ahí Paul McCartney y no sé qué de otras bandas, no me acuerdo. Y bueno, estuvo muy linda, como decía, empezó muy, sí, muy se dice igual. que cantaron gratis, que los contratos los hicieron por un, un, ¿Un el dólar, ¿cómo se dice? Un, penique. un penique. Ahí está. Bueno, con el penique <risa> Paul McCartney le habrá comprado crema para el cutis. Este ahora bueno, nos vamos de vuelta volvemos al, a nuestro al tema que nos tiene aquí convocado que es el metal y en este blog así en este bloque de metal más extremito que, que solemos hacer vamos por una banda sueca una banda bastante conocida que es in flames, flames colon está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 Escuchamos recién a Inflames, de su disco Colony, del año 99. Muy buen muy buen disco. Creo que es el disco que más me gusta de Inflames. Bueno. Para mí es muy discutible. Que como muchas bandas de ahora van cambiando muy rápidamente Inflames. Uh -huh. Los discos que, que tienen ahora son totalmente distintos. ¿no? Yo no los compararía por eso. ¿no? Bueno, pero han pasado muchos años. imagínate que este disco sí, es del 99. Sí, ya sí, tiene sí, 13 sí, años. Tiene banda, Pareciera que fuera... Que, sí, sí. Claro, pareciera que fuera reciente, vos decís 99 y parece claro. la semana pasada, pero... Pero es que va... la verdad que sí, para la época que tocaban ya estaban tocando un metal muy moderno. Digamos. Claro, es como esas bandas como que dio como un avance. Claro, que sí, sí, sí, sin duda que impulsó el nuevo heavy metal que hay ahora. Que es... Sí, para sí. mí ya está quemado. Sí. Está quemado. Está bueno. en llamas, claro. Está quemado, sí. Está en flames. Bueno, vamos a seguir hablando de la de las Olimpiadas, ¿alguien le quedó algo por decir de los limpiados o si no seguimos hablando de metal? Sigamos de metal. Sí. Bueno, el oro, el bronce y la plata. El Argen. Son la Argen. ¿Qué, ¿Qué banda? ¿Cómo se llamaba la banda que tenías vos? ¿Cómo se llamaba la banda que teníamos? El otro día me preguntaron, ¿cómo puede ser que el Wally no le de la banda de Besanía y la anterior, cómo se llamaba? Y de Argen. Argen. Y para qué? ¿Quedó algo grabado? Se ve que no le gusta hablar. No, no, ¿eh? hay no, que, hay que no. sacártelo, mira que te voy a buscar en se, internet o en no, no lo vas a Lo voy a encontrar, <ríe> No lo va a encontrar, no hay nada. No, hay nada. Ah, quedó, no quedó nada grabado. Se quedó, pero está en casa ahí guardadito. <ríe> <¿Qué>? <ríe> <ríe> bueno, esas esas es bandas cuando... porque da, los que, hay que pasar lo que hay. ¿Cómo que hay que pasar lo que hay? Estamos pasando hermética que murió hace 10 Bueno, años, pero yo grabar, nosotros se... la no vamos nada. ¿No grabaron? No, no, no grabamos Lo que está grabado está en vivo no, no, no. Bueno, no le querés mandar saludos a los chicos de Arjen, por ejemplo O a los de Besanía uh, pero deben un un me Bueno, estamos acá eh, con eh, el no, bajista No, con los locos terminamos todo bien Un día te vamos a, hacer, vamos a hacer una entrevista al bajista de Besanía Dale ¿Bajista cantante de Besanía? Dale, sí Besanía, metal obrero, así amas okay. Por ahí por el nombre no se acuerda nadie Pero sí, la otra consigna era metal obrero ¿no? Ah, ¿es de eso sí voy a hablar Vos salíamos ahí. y siempre agitábamos alguna. No salía, no, no salíamos a, a no decir nada, digamos. Como nos gusta el heavy metal. Y siempre apoyando alguna lucha, estuvimos cuando fue mira, ya que me hiciste hablar, no, hace unos años en el 90 y pico, 95 por ahí, que estaba toda una lucha que estaba dando, dando los trabajadores artilleros y estuvimos ahí también apoyando, estuvimos unas cuantas estuvimos agitando. El artillero Río Santiago, Santiago, en Santiago en sí. San Haciendo San el aguante, habían armado carpas afuera del artillero, estuvimos ahí aguantando. Así que no solo tocábamos, sino que también estábamos en En la calle. Metal Obrero. Bueno, eh, ¿no quedó nada grabado de Besanía? Sí, está grabado. Pero... Ah, bueno. ¿Y entonces? Sí. Para la semana sí. y... después. después... Bueno. bueno, a ver, comentanos dónde viene el nombre de Besanía. Besanía. Bueno, allá está, ¿no? ¿Quiere decir locura o demencia? Es castellano, no es. Sí, no, sí, sí. No es, eh, no es de inglés ni nada. Y bueno, sí, siempre las banda las bandas de metal poniendo nombres así. Bueno, Total yo tenía igual. una banda que se llamaba Porco Apoptosis, ¿viste? Eso tampoco pasaste que, nada. No, Porco Apoptosis no queda absolutamente nada. Y también era una cuestión así enfermedad. A ver, ¿mandezañías suena a una banda que puede estar ahí arriba, ¿viste? Así que sí, alguno estará pensando en tirar ese nombre, ¿eh? O sea, Chere, hay sí. una banda, no sé de dónde es, que se llama Besanía también no son de acá. Esas cosas pasan Como Matrero, Matrero no otra vez estaba hablando Los chicos de Zona Negra y Me comentaban que conocen más de cinco bandas Que se llaman Matrero Bueno, esta era una Bueno, no, esta era una sí, Besanía no, no estaba registrada no Así que, que lo quiera usar que lo use. Bueno, por coapoptosis Está registrado mira <risa> Está registrado Así ah, que a nadie se le ocurra porque le asumo juicio. Claro. No, imagínate, Muy por coapoptosis. Por coapoptosis. Por, no, por coapoptosis, co no, olvidate. Así que bueno, saludo a, al Marcelito que era guitarrista ¿eh? Por Coapoptosis. Y tocábamos un par, ¿eh? acá un banda de acá de La Plata, con, con Reactor, con calibur que después de la lujuria, con el Lalo, todo eso. Con quien más, a ver, para que me acuerde. ¿Alguna con... que siga tocando? Paranovia bandas de antes, de alguna que siga tocando, y Reactor hasta un par de años tocaba todavía Que siga tocando, no lo no sé no cosa que tiene el heavy metal, ¿viste? Bueno, tantas bandas pasan Pasan y, ¿qué es eso? Sí, no solo el heavy metal, tenés razón tenés Pero no. bueno, hay que, hay que acostumbrarse, bueno, ahora es mucho más fácil grabar Sí, ahora es más fácil, seguramente bueno, sí. nos cayó la Creo que era de muy gol. difícil en esos tiempos equiparse y todo equiparse era muy difícil si sí, a las bandas ahora sido cualquiera que tiene sí, la pues, computadora de un micrófono graban voy pues, sí. a ver y cada equipo ahí nosotros cuando arrancamos bueno, que tiene un equipo de costado un huevo si sí, sí, parece mentira pero la economía ha avanzado de hecho o sea no es tan difícil conseguir instrumentos hoy en día si sí, no sé con qué tiene que ver con qué sé yo pero pero no tampoco nos vamos a poner a discutirlo pero es cierto que es más fácil ahora formar bandas qué sé yo Sí, grabar, sobre todo grabar, antes era muy difícil grabar y ahora es mucho más accesible para las bandas de todos los estilos, digamos. Así que bueno, lamentablemente hay cosas que se han perdido en el camino. Sí, están ahí, están en están en cassette, algo habrán hecho, algo hicieron y está sí, ahí. Por otro hizo. lado tenemos los instrumentalistas tan impresionantes que tenemos hoy en día. Ajá. Uh -huh, sí, también cosas muy profesionalizadas para el gusto y el disgusto de algunos. Eh ¿Qué hacemos? Repetimos la fecha esta que se va a realizar el 18 de agosto a las 18 horas ahí en la ciudad de Quilmes... ...donde van a estar tocando Climatic Terra, Armonia o Armonía, no sé cómo... ...no tiene acento, así que... Eh, no tiene armonía. Fibroma, que son los muchachos que esperemos que nos acompañen el programa que viene... Eh, close of Shadows y Omens of Plague. Así que, bueno, me disculpan mi inglés... Así, rústico, pero bueno no, no. Me hacías acordar a Gómez cuando No, Gómez Bueno, un saludo grande a Gómez que está En Venezuela, ¿no? Está Santa en Venezuela ahí Esperemos que esté en Venezuela Esperemos, esperemos. Que de... Está eh... perdido en la selva <risa> Esperemos <risa> Qué maldad Bueno, saludo a Gómez A ver si a través del de, de internet Rompemos esa distancia y le pueden llegar Nuestro caluroso saludo Ahora, también para seguir un poco hablando del rock y el metal que es lo que nos convoca hoy por hoy Vamos a pasar a eh, una banda que se llama Probot eh, Algunos la conocerán porque... Eh, a me sorprendiste, la verdad que no la conozco No la conocías, es la banda que impulsó Dave Grohl que es el, bueno, fue el baterista de Nirvana. Baterista de Nirvana de cantante de Foo Fighters. De Foo Fighters, claro, guitarrista y cantante de Foo Fighters. Un caso medio particular, porque el tipo era batero y de repente apareció cantando sí. y tocando sí, la viola. Sí, no, igual siempre fue buen músico. La batería de Nirvana, una batería impresionante. Sí, sí, bueno, pero el estilo tampoco exigía demasiado, no vamos sí, a decir sí, sí. Que, que era un virtuoso el instrumento. Pero bueno. Um, fu Fighter tampoco no, no es que me guste demasiado pero bueno, en fin el tipo hizo un un proyecto que, que se llama Probot y en ese proyecto inventó, invitó a un montón de músicos en general, músicos del metal eh, para acompañarlo en distintos temas y la banda sí hizo más o menos conocida porque el, el uno de los cortes era con Lemmy Ajá y el y el video es un video que salió en MTV y que es así como muy esas cosas caretas la verdad que y no sé, lo tenés que ver, es así como Igual muy la provoc... banda, suena bien, todo escuchando eso, ¿no? Sí, bueno, el disco tiene como 13 temas y todos los todos los temas son con distintos músicos, con distintos invitados, bueno. Eh, ahora vamos a pasar un un temita en donde el invitado en este caso es el bajista y cantante de Venom, el señor Cronos. Así que es el primer corte del disco de Probot Y lo vamos a escuchar ahora Y después charlamos un poquito más de las cosas que tiene ese disco Que es como una cajita de Pandora Acabamos con Centuries of Sin O Centenarios de Pecado Ahí está side that men do not understand and they don't understand. estamos con las cortinas de black label society eh, la verdad que está está buenísima la banda así que vale la pena escucharla sí, la me gusta siempre fue un muy talentoso música. muy groso muy groso y violeto pasamos una vez cuando hacíamos esa columna de solos así eh, es, pasamos a ver, lo, lo pasamos a haciendo un solo de música clásica española así ¿no? como una guitarra española así muy lindo a ah, un guitarrista muy duroso a mí me sedujo, me acuerdo cuando me grabé el disco No Rest For The Wicked, de, de Ozzy. Que no, no me acuerdo, pero ese disco creo que es de finales de los 80, no, no, de los 90. Eh, Discazo, y los riffs que tiene ese disco, vamos a pasar algo de Ozzy, del No Rest For The Wicked, que es un disco muy bueno. Claro, y cuando elegimos temas que nos gustan más o que son más populares de la banda nos olvidamos de todos esos otros temas que por ahí dieron nacimiento a músicos como acá, ¿cómo se llama? Zack Wild, Wild. si, sí, lo que nos pasa por ahí viste que decimos eh, no, este, que hablábamos la otra vez. ah no, pero eh, Judas ya pasamos bueno, pero Judas imagínate que claro, tiene un una mundo. discografía gigante que porque pasés un tema no vas a dejar de pasar Judas o u otras bandas Maiden o Metálica o hermética Que Que, tiene, que bueno, tiene Una discografía más más acotada Pero donde cada tema Es un tesoro ¿no? Sí, no. <ríe> Se ríe igual a reír, no es. Bueno Volviendo a comentar el tema Lo que escuchamos recién Era eh, Un tema de la banda Probot Que como decíamos que era Un proyecto impulsado por David Grohl el baterista de Nirvana justamente, banda de grunge que marcó todo un sonido en los 90 eh... marcó todo sí, una época, sí, una época sin duda es Nirvana eh... nunca hemos escuchado Nirvana acá, no, porque pero... es un programa de metal, pero algún día podríamos pasar, no se nos van a caer los anillos por pasar un temita de Nirvana bueno, entonces este muchacho que fue el baterista de Nirvana eh, impulsó todo un proyecto que se llamó Probot, como recién decíamos y bueno, en el, en el disco que consta de 12 temas pasan músicos como eh, Max Caballera Lemmy, que ya habíamos dicho recién Kronos, que es el bajista y cantante de Venom, la banda este... Legendaria precursora banda. del Death claro. y eh, también también está el Storm Warrior de Celtic Frost Este, igual el tema no está tan bueno Está King Diamond Pero se dio un gustito terrible Le dio un gustazo el chabón eh, Tocó con toda la gente que él quería tocar Y está Wino el de, ¿Cómo se llama? ¿Cómo otra vez? El de Saint Vitus Sí, que... la verdad es que esas cosas A mí me da terminan dando bronca Que los tipos, no sé, así de la nada Armen todas ah, no. las bandas Y junten a todas las bandas Es como... No sé si escuchaste ahora que estuvimos pasando ya eh, la banda que en la que participó el... ¿Cómo es que se llama? Atenasius Lee. Sí, Pasamos el, un par de temas acá. Él participa ahí cantando en unos temas y tocando la batería también. Que, bueno, tipo, está ejemplo, acá participa en este disco de Jack Black. El de la, claro, lo pues. conocerán después la de la película de su escuela de rock. Pues, que bueno, está banda, buena, es un caberrizo. La banda Atenasius Lee una banda. Sí, está bueno Para todos, un ambiente. Pero sí, el tipo, por ejemplo, tiene un tema que es, es de Dio y canta Dio en el tema, es como... No sé, el tipo lo llama para un tema humorístico y lo llama Dio, es como... Bueno, pero si sé yo, dentro de todo... Este... Ponle a este chabón si que se... Dio fue... Nos, nos hizo drama, digamos. Claro, en claro, verdad. Ah, Dio ¿no? ¿No? no ¿no? Está buena, ah, o sea, está buena la drama. película de esa escuela de rock. Sí, está buena. Este... Yo, yo la vi y me cagaba de risa Porque, bueno, el loco... Ponle este chabón, el, el, el tipo este, Jack Black eh, que, que el loco es rockero Y de él debe haber hinchado las bolas Para hacer una película... mira sí. en vez de que te hagan una película que habla de cualquier gilada no, Los Yankees este, no, bueno. por lo menos habla de rock Y tocan en rock, aunque es medio no. ñoño los niños Eso de la escuela privada eh, Pero, pero Podríamos bueno Podríamos hacer un par de escuelas de rock en los barrios, ¿no? Sí, claro, más del, más del pal Pero bueno, eh, está bueno Pasan pasan varias bandas sí, lo mismo que Tena Suzy que, bueno, pelean con Satán para ganarse de... para poder ganarse la púa de Satán que los ayudaba a tocar pero igual tocan FB Meta, qué sé yo el tipo este, el Jack Black yo no me acuerdo Parece, que lo vi en una no. película que se llama el tipo evidentemente es un tipo que le gusta la música porque en la primera película que lo vi fue en una que se llama Alta Fidelidad no sé si lo han visto esto a La película transcurre así como en una, en una tienda de, de discos Y bueno, se, se habla todo el tiempo de música y, y como que la música tiene mucho que ver en la trama de la película Y bueno, el chabón hace eh, un papel ahí y termina la película cantando No vamos a contar la película Eh, pero... Claro, que el nombre en inglés se llama Be Kind, wine, que significa... No, no, no, no. En... no, se llama High Fidelity en inglés ¿En inglés? Sí Entonces sí, tiene una trama muy parecida No sé cuál es la... También actúa Jack Black la que dice Ah, bueno, no, esta se llama Alta Fidelidad y la han pasado por la tele Bueno, en fin, en Phil Anselmo, diríamos En Phil Anselmo Eh, estábamos Habíamos pasado el tema de, de Provo Donde participaba, sí, participaba El bajista y cantante de, de claro. Venom También Muy, muy virtuoso Sí, así violento claro, sí, no, no virtuoso en el estilo digamos, no, en el, no virtuoso en el instrumento Sino son en el estilo eso que uh -huh. Inventó todo un estilo y Partió de cero Y inventó mucho, un montón de cosas Sí. Un referente Un referente, claro Cronos Cronos como, como que tenemos En la portada de Facebook Que es Cronos eh, Comiéndose a su hijo El disco el, La pintura de Goya Bueno eh, Vamos a escuchar Venom Sangrando uh, Bleeding Ahí está Ahí. final de este gotica satán del día de hoy, post vacaciones, Así, ya estamos repitiendo cortinas pero siempre que valen la pena, lindísima esa cortina de la banda, la banda se llama Kamchatka, Kam que Kam es como, Kam como, como, como el, como el Teg, y ¿viste? como el lugar obviamente, claro, el Teg, viste jugar jugaron alguna vez al Teg, no, no, no, sé. no jugaste, jugaste, ataca Kamchatka, ataca no se sé que, no, es como un juego de mesa, de táctica y estrategia para la guerra se ¿sí? No sé por qué te acordaste de ese Yo me acordé de la película y bueno, y el lugar El lugar, el primero que tendría que salir No, no sé Yo me acordé Ricardo Darín Sale en camiseta Sale en camiseta Vos porque siempre te ha gustado Ricardo Darín Es hora de que lo digas De que estaba con Susana Claro, estuve con Susana Creo que fue lo peor que hizo Ricardo Darín Estar con Susana Jiménez No, yo no tengo mucho fanatismo Que estómago me da la impresión de que repite mucho los personajes. Y los actores, hay actores argentinos que Ricardo Arina hace de Ricardo Arin y Federico Lupi hace de Federico Lupi y Héctor Alterio también hace de Héctor Alterio. Son esos actores que bueno, ¿qué crees? El día que no hagan, que acta, el día que, que Ricardo Arina haga de Héctor Alterio ahí nos va a matar a todos, este no sé la puta que vale la pena estar <risa> vivo. Ahí nadie va a entender nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y Federico Lupi puteando y pegándole a, a las cosas La puta madre <risa> Pero bueno, son son esas cosas Bueno, hablando de cine, recordamos que van a estar pasando aquí eh, Hierro 3 En un ratito nomás, a las 22 horas Hierro 3, aquí en el Olgabasque, Centro Cultural y Social Olgabasque, El Olgabasque, en la calle 60, entre 10 y 11 Recomendadísima, muy linda película Así que eso, volvemos a recomendar. Eh, ¿Qué más? ¿Teníamos que mandar unos saludos? Bueno, le, ma le mando saludos especiales a mi amigo personal, señor Indio Maltus, a, las, eh, a la señorita, la princesa del metal, que acá quiere decir algo. Buenas noches, la princesa del metal. ¿Va a decir algo? Para toda la audiencia, por favor, salude a la audiencia. La audiencia bueno, pareciera que, que le han comido la lengua a los ratones. Eh, no sé. ¿Para el próximo programa? ¿Cómo va a saber nuestra audiencia que tenemos una princesa del metal? sino ¿No? no pueden verla porque esto la radio es así. Y que no. está presente en todos los programas, además, ¿eh? Siempre nos está dando almoditas <risas> Almohaditas Bueno Para bueno, la próxima <risas> Ya que la princesa del metal no se ha dignado a hablar con sus súbditos Nosotros todos los Nos consideramos Súbditos de la princesa del metal eh, Vamos a continuar con este Bonito programa <risas> Teníamos para escuchar eh, la, um, sí. Una banda de metal técnico del cual ya hemos hablado, que es como un estilo del metal que eh, es muy cuadrado, digamos. Es muy técnico. Qué? No, cuadrado. Técnico, sí, no cual... cuadrado, yo diría más bien... Cuadrado me refiero a que lo, cada instrumento es el instrumento y... No, es no. Técnico, es decir, técnico, Es muy claro, ¿eh? yo diría todo lo contrario, cuadrado, sí, no sé si, no. eh, muchos cortes, cortes, cosas cosas muy vale, sí. muy yo complejo. Por lo, por lo los cortes. Digamos, cuadrado para, para mí el... es algo simplón así, cabeza. No, para claro, mí. Sí, bueno, no me, refiero simplón, me refiero a técnicos. van los cortes justos, cambia, usan contratiempos, claro. no es cuadrado, lo técnico no cuadrado. No me refiero por eso por el cambio de tiempos, cuadrados Ah, bueno. Usaste mal el, el adjetivo geométrico. Circunstancial de lugar. <risa> voy a simple. Así que objeto directo. Vamos a... Vamos con Obsendem de Mesúa. Ajá. ahí se va el programa número 21 de la botica después de, esta, de receso que hemos hecho por dos semanitas ya nos vamos yendo ahora sí somos mayores de edad, 21 ahora si sí, claro. ahora puedo no votar puedo claro. hacer claro. lo que quiero claro. puedo salir del país sin otro? la autorización vamos todavía bah, sí. me falta el dinero sí. nada más. este, bueno Seguimos en este con este clima olímpico aquí en la Botica Azteca muy pendientes de lo que pasa todo en los deportes a nivel olímpico, olímpico ¿no? <risa> olímpicamente. Una mentira olímpica. La Botica siempre presente, siempre presente apoyando a al deporte, al deporte. nacional y popular Ay, como la publicidad de Maradona. Che, no te metas con el Diego. Ahí no, ya no, le empezamos a... No, no nada, me dio vergüenza. Le empezamos a pifiar. Tapándose con la bandera, ¿qué le pasa? No te va, no, Yo en este caso no voy a apoyar tu expresión. A mí me expresión. parece que le ponen un billete y el tipo dice cualquier cosa. Bueno, nos vamos despidiendo... Yo te voy una <risa> cosa. No lo vi. Yo lo vi, pero no voy a... Ah, no, ah, no voy no a hacer... Está, bien, está dando la razón. No, no, yo a... Ah, Tendríamos hacer todo un programa Ya hemos hablado de Maradona El programa sí, número 10 sí. hablamos de Maradona Así que yo creo que ahí queda bien clara mi, mi postura Hoy era el 21 Podríamos Armando haber hablado de del socialismo del siglo XXI eh, Y bueno, bueno que se yo Tendríamos también para hablar las cuestiones de, de Del lo que estaba en Paraguay Un montón de cosas Pero no te banco en lo que decís Maradona Porque ah. yo al Diego Lo banco a muerte Con esta frase creo que cierro un... O sea que diga lo que diga vos digas Obviamente Lo dejamos No sé En esas cosas soy muy muy sentimental No no, no, no puedo no, no, no me engancho en, en, esa, en Te está esa... queriendo decir El Diego no se mancha Exactamente El Diego no Igual se le mancha pie. ¿Por qué le pie? El Diego no se mancha Y si esto fuera un, de, un programa de deporte, ya te... Ya hubiera no, saltado... No, es un programa de deporte si el muchacho apareció tapándose con una bandera... Con una publicidad, no sé. Bueno, poco tiene que ver. Vamos llegando a la tranquera. Nos quedan cuatro minutos de esta botica de Zatán del día de hoy. Eh, nos vemos el miércoles que viene de 2022 por la botica nos de Zatán. con los chicos de Pizendo por... del Pucho. No, Pizendo del Sobre el Pucho. Sobre el Pucho, es ¿eh? que estás, vos está Sí, pero yo no sé Maradona. <risa> Como eh, de nuevo. Ahora sí, bueno, nos vamos con Electric Wizard, una banda espectacular. El Wizard...